De una cara azul, q u é hermoso sombrío del sauce y la palma, alma de mi alma, q u é linda eres tú. Al golpe del alba, la liebre es ligera, q u é lindo es el sol que alumbra la tierra, q u é dicha tan grande del hombre que espera, su fiel compañera, la dueña de su amor. Que larga se me hacen las horas sin verte, joven deliciosa, la dueña de mi amor, porque eres un ángel bajado del cielo, que le das consuelo a mi pobre corazón. Al golpe del a l b a la liebre es ligera, que l i n d o es el sol que alumbra la tierra, que dicha tan grande del hombre que espera, su fiel compañera, la dueña de su amor. El golpe del alba, la liebre es ligera, feliz es el sol que alumbra la tierra. q u e dicha tan grande del hombre que espera, su fiel compañera, la dueña de su amor. El sauce y la palma se mecen con calma, sus hojas se visten de una cara azul que hermosa.